Se dedicó al periodismo y fundó el periódico de izquierda Acción, el cual servía como órgano de comunicación de movimientos sociales. En 1958 intentó postularse senadora por su estado por el Frente Electoral del Pueblo. Para impedir su elección fue encarcelada injustamente.